La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera un sistema lleno de información compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Vender FM, Ocio Digital, Ocio Digital. facebook.com barra v e n d e r f m